Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son、eh, negros d e s d piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. La frontera se mueve, como la madera. Que、si、no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos、hacer. Enredando las mañanas. Un programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un programa para comenzar el día. En red. Seguimos en otro bloque de Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y、eh, estamos en comunicación con el médico Jorge s h a p k o v s k y él me va a corregir si dije bien o no su apellido, que es presidente de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina, de FESPROSA, y que también integra el colectivo Andrés Carrasco y, le, y es secretario de Salud Laboral en la Central de Trabajadores Argentinos. Estamos en comunicación porque nos hemos anoticiado que el fiscal federal f a b i á n Canda hizo lugar al pedido de organizaciones profesionales, gremiales, sociales y ambientales para la suspensión del uso del glifosato en la Argentina. Jorge, ¿me escuchas bien? Sí, perfectamente. Bueno, muchas gracias por esta comunicación, Jorge, y por fin una buena noticia en este fin de año. Sí, realmente estuvimos muy contentos cuando recibimos la noticia. De que el fiscal de c a n d a es un fiscal federal de la capital, hizo lugar a un recurso que en su momento habían presentado. Eh, tanto nuestra federación como otras organizaciones ambientalistas y ecologistas, como la red de médicos d e p o e b l o fundigados, la red universitaria de ambiente y salud, y que、eh, dio lugar y pidió a la Cámara Tercera, contenciosa administrativa, que con, tiene competencia en el caso, que prohíba el g i f o s a t o en todo el país, es decir, que、eh, se elimine el paquete tecnológico con agroquímicos y transgénicos. Eh, por... Eh, Dañar a la salud ambiental y a las personas. Y este pedido del fiscal tiene que ser tramitado y debatido en la Cámara、eh, a comienzos del año próximo. Bien, entonces, a principio del año próximo podríamos tener、eh, una respuesta ya de la Cámara? ¿Podemos tener esa expectativa? Es que, lo trate, que lo trate en marzo, ¿no? Realmente、uh -huh. eh, esa, esa sería la idea, o a más tardar en abril la、uh -huh. Cámara. Y estaba, bueno, vamos a impulsar con, con toda la fuerza que el dictamen del fiscal sea h tomado por los jueces y que, que efectivamente logremos un freno, por lo menos parcial, a la expansión de los agroquímicos en nuestro, en nuestro suelo y en nuestro ambiente. Hay、eh, dos claves de lectura de este pedido que hace el fiscal Fabián Canda. Una es la mención que hace al caso de Gabriel en Barrio Itusango y otra es la aplicación del principio precautorio que tantas veces las organizaciones ambientalistas y de salud vienen planteando, lo que hace a, a la discusión、eh, sobre el impacto que tiene el agrotóxico en la salud y el ambiente. ¿Nos podrás comentar un poco de eso? Sí, en primer lugar, e el del caso del Barrio Itusango de es un caso emblemático. Porque es la, la primera condena efectiva contra agricultores que utilizaban agrotóxicos por daño al ambiente en un lugar que estaba, era un centro urbano, pero estaba rodeado de plantaciones básicamente de soja y que a partir de la fumigación indiscriminada se probó el aumento de la morir mortalidad en esa población y que terminó obviamente con, con la condena confirmada por la Suprema Corte d u s t i c a Eh, por eso, así que este es un dato realmente muy fuerte y muy importante, y es、eh, clave que el fiscal lo cite. El principio precautorio es aquel que、eh, plantea que, frente a determinadas innovaciones tecnológicas y en la producción,、eh, el deber de, la, de probar de que eso no daña la salud del ambiente no está en cabeza de la población, sino está en responsabilidad de lo que generan y. Propenden a la aplicación de la nueva tecnología. Es decir, que antes de,、eh, de extenderse el cultivo transgénico con glifosato,、eh, las empresas deberían haber demostrado que no hay un daño para la salud, y eso no se cita, a tal punto que el propio fiscal cita el dictamen de la Organización Mundial de la Salud de marzo de 2015. que Declara el、pues, glifosato como, como cancerígeno. Entonces se está violando el principio precautorio y no se está cuidando de la población al permitir la fumigación indiscriminada.、Uh -huh. En todo caso, se está garantizando el principio Y así llegamos al final de Enredando las Mañanas, el último desde Radio Zumba la Turba, el último de estos miércoles del 2016, en el Día de los Inocentes, así que si、sí, pueden hacer todas las bromas que quieran,、eh, recordamos que este es el programa federal y colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos.、Eh, Enredando las Mañanas, nos escuchas de lunes a viernes, de 10 a 12, a través de todas las radios que nos retransmiten de www.rma.des. n Y r e c u e r d a que p u e d e s seguir todas las la coberturas de los distintos medios de la Red Nacional de Medios Alternativos en la web de la RNMA a través de Twitter, arroba RNMA-Arg, y en Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos. Hasta acá llegamos, nos vemos el año que viene,、eh, que tengan un feliz fin de año y、eh, un nuevo comienzo que sea mejor. Colores tiene el sonido. Que quiero interpretar や<音楽>